Hola, te habla Jean-Pierre Mariani. A continuación vamos a estudiar el tema de anatomía del cuerpo humano. Vamos a ver sus aspectos más importantes, resaltar aquellos que son interesantes para la actividad que nosotros desempeñamos. En la lámina 2 vamos a ver que el cuerpo está compuesto por sistemas. Cada sistema está compuesto de órganos que a su vez tienen un tejido especial que lo ha formado células especiales, es decir, empezamos desde la célula, tejido, órgano, sistema y organismo. Entonces por eso es importante estudiarlo en esos ámbitos, ¿no? El, lo que son cada sistema. El sistema respiratorio, circulatorio, digestivo, excretor urinario, también se le llama, reproductor muscular y óseo también. Esto a veces se llama óseo muscular. Muy bien, en la página en 3, la lámina 3, vamos a ver también algunos procesos importantes para poder entender cómo funcionan todos los sistemas interrelacionados entre sí y que dan eh, vida a un organismo. La respiración es un proceso involuntario y automático, por ejemplo hablando del sistema respiratorio, en que se extrae el oxígeno del aire inspirado y se expulsan los gases de desecho con el aire expirado. Entonces fíjense qué importante el sistema respiratorio, porque aquí ya vamos a hablar de la función del sistema respiratorio, y entonces aquí podríamos hablar inclusive de parte de fisiología, fisiología ya es cómo funciona el cuerpo humano, entonces por eso es importante saber anatomía, fisiología, para poderlo luego estudiar el tema de farmacología, que es el tema más importante de todo, vamos a decir así, de todo el curso en la parte técnica, porque es la que vamos a manejar a diario y es importante utilizarlo. El aire se inhala por la nariz, donde se calienta y humedece, luego pasa la faringe, sigue por la laringe y penetra en la tráquea. Bueno, y aquí ustedes van viendo el proceso por el cual ustedes lo van a leer varias veces este tema, lo van a repasar y van a entenderlo. Hay que, hay que entenderlo, cómo funciona. Bien, pasemos entonces a la lámina número 4. Aquí sigue explicando estas láminas que ustedes ven acá siguen explicando cómo cada parte del sistema respiratorio tiene una función. Entonces, la boca y las focas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Esa es la parte esta, que están formadas, las vías respiratorias, las vías por donde sale, entra el aire, que es la función principal que cumple el sistema respiratorio. Y así cada sistema, ustedes van a ver que cumple una función especial. Entonces, vamos a sacar lo más importante que veamos acá en estas láminas, lo vamos a resumir, Y eso lo vamos a notar porque esos son temas de examen. Entonces, muy importante, cuando usted vaya a presentar el examen, tiene que estar muy preparado. En la parte de anatomía no es que le vamos a preguntar específicamente un sistema, pero puede salir una pregunta allí de algún sistema en particular. entonces Pero sobre todo vamos a hacer preguntas que son importantes al tema, no algo buscado para que el alumno este, fracase o no tenga la contestación. Eh Aquí habla por ejemplo de las fases del sistema respiratorio, entonces aquí fíjense estamos hablando de fisiología también, esto es un resumen de anatomía-fisiología prácticamente, pero la fisiología tiene que ver más con la interrelación de los sistemas unos con el otro y por supuesto en esa parte ahí ya mezclamos y podemos hablar de algunas patologías o enfermedades que a través de un mal funcionamiento de algún sistema en particular o interrelacionado con algún otro sistema obviamente puede usar un problema entonces fíjense qué interesante porque eh, eh, definitivamente estamos haciendo una actividad que tiene que ver con la salud tiene que ver con los médicos y tenemos que saber exactamente procesos muy básicos en nuestra cabeza porque si el médico nos explica algo él también lo va a hacer a un nivel básico tampoco él va a, pero si tú no no dominas ni siquiera el mínimo que es el básico no lo vas a entender entonces a veces hay que escuchar acuérdense que el secreto del buen hablar es el buen escuchar. Entonces, si usted va a un médico, va a un centro de salud y va a hacer una visita o a cualquier cliente, porque usted también vende y promociona, este usted va tiene que tener en cuenta de escuchar a la persona y de acuerdo a lo que te dicen, tú vas a sacar tus conclusiones. Acuérdense que lo vimos en los temas anteriores. Este acá entonces fíjense cómo explica el intercambio en los pulmones, el aire entra por los pulmones, sale de ellos mediante movimientos respiratorios, que son dos. O sea, nosotros tenemos que colocar este tema aquí y tenemos que darlo muy básico, pero es importante que el alumno revise y estudie, ¿verdad?, a través de miles de materiales que hay, para compare, revise verdad porque eso es bonito hacérsela un estudio uno ser autodidacta en algunas en algunos temas, ¿no? Aquí tratamos de orientarlo porque si no deberíamos durar semestres, años. ¿Verdad? Si vamos a dar un curso de medicina o algo por el estilo. Pero la idea es que usted maneje principios básicos. Entonces, fíjense, solamente 26 láminas nada más. Entonces, bueno, acá habla del sistema circulatorio, la sangre, el corazón, los vasos sanguíneos. Muy importante que nosotros manejemos estos los términos los con lo que compone cada sistema aquí en la lámina 8 hablamos de que la sangre es un tejido líquido compuesto por agua y sustancias orgánicas inorgánicas sales minerales muy importante esto porque en el momento en que estemos hablando de la parte de farmacología este la vía y lo que es el, eh, la vía intramuscular o este la vía oral eh, eh, aprendamos cómo va a ser el proceso ¿no? y, y eso es interesante en la lámina 9, bueno, vemos la anatomía del sistema digestivo. Muy importante estudiar este sistema. De aquí salen muchas preguntas para examen. En la lámina 10 describe desde la boca hasta el ano como es el, el tubo digestivo que mide unos 11 metros de longitud. Estudiar estos detalles que pueden haber preguntas, ¿no? De verdadero, falso, para que tú las contestes. Muy importante. En la lámina 11, aquí habla la, a la salida del estómago, el tubo digestivo se prolonga, en un intestino delgado de unos 7 metros de largo. Y usted aquí va viendo, pues, en la lámina 12, el sistema urinario. Y uh, continuamos enfermedades del riñón. Muy importante manejar esta parte, leerla, estudiarla, preguntas de exámenes. Eh, la parte del sistema reproductor en la lámina 15. Usted aquí, pues, ve que el sexo tiene dos componentes, a veces separado y a veces muy unido. Uno es el fisiológico, la formación de nuevo ser. El otro emocional, la expresión de pasión, y afecto entre dos personas. Y bueno, pocas culturas han tratado de engendrar hijos sin que existan relaciones afectivas entre los miembros de la pareja, etcétera Y bueno, esto es fundamental para nosotros manejar la parte ya este fisiológica, no anatómica. Aquí te habla, pues en la lámina 17, el aparato reproductor femenino. En la página 19, el aparato reproductor masculino. Es importante que ustedes vayan repasando. Pueden parar esta grabación en pausa, allí tiene las dos barritas. Y volverla a escuchar. Y bueno, no dejen de ver cada video que aparece aquí en esta sección del tema de anatomía, porque son importantes la historia de la anatomía, la célula del cuerpo humano. Son videos espectaculares, seleccionados de un material para que usted los tenga en la mano. El sistema muscular, y aquí podemos ver en la lámina 20 está el sistema muscular. Hagan un, un repaso de este sistema, muy importante. Hoy hay muchos productos para los gimnasios, los los servicios de salud, eh, rehabilitación y todo esto, que es necesario que tú manejes esta parte, lo que es el sistema muscular, el sistema óseo. Eh, hay una enfermedad la osteoporosis que tú tienes que manejar el sistema óseo, que está en la página 24, empieza el sistema óseo. Hay que aprender esto, cómo funcionan los compuestos, las sales de calcio y fósforo, que los materiales inertes que forman las células vivas, los osteocitos, que son las células de eh, el hueso. Entonces, es muy importante esta, estos temas, que a veces uno no los conoce mucho porque no se dedica a esto, pero es importante conocerlo porque en, la, en el ámbito médico, científico, tenemos que manejar ciertos términos. En la lámina 25, el esqueleto, y en la lámina 26, gracias por su atención. ¿Okay? Entonces, bueno, repasar estos temas, léanlo una, dos, tres veces, y vamos a, a, a, a estar pendientes de hacer lo mejor posible. Bueno, hasta el próximo tema.